estar con ustedes compartiendo este motivo acto desde lo personal quiero decirles que también un soldado clase 62 reincorporado y movilizado durante la guerra pasaron 29 años desde aquel 9 de abril en que salimos del RZ-2 de la barría en en un colectivo de una empresa local que hoy ya no existe. Éramos 38 soldados tanquistas que estuvimos en Puerto Santa Cruz, después en Río Gallegos y más tarde en Monte Almond, frontera con Chile. La versión fue que los SK-105 cindirían en el terreno de Malvinas es por eso que no embarcamos los tanques y nos programamos a defender nuestra frontera continental. El motivo de estar juntos es de dar el homenaje a los caídos y a los sobrevivientes de la guerra. La Nación Argentina le rinde hoy 2 de abril el homenaje con un modo reafirmar que su permanente reclamo por la soberanía de las islas. Quiero recordar que el archipiélago de las Islas Malvinas se encuentra en el Océano Atlántico, a 480 kilómetros de la Patagonia, en la plataforma continental de América del Sur, rodeado por el mar epicontinental que Argentina denomina Mar Argentino, nombre que el Reino Unido rechaza y lo administra con un territorio británico de mar. En la historia de reclamos y en las estrategias de las relaciones internacionales y de la geopolítica sobre Madrid, podemos decir que durante el gobierno de Alfonsín no habría negociado en ninguna índole sino el reconocimiento de la soberanía. Por el contrario, se desarrolló el misil Condor-2 y se siguió trabajando en el proyecto con energía nuclear se intenta llevar a los soviéticos a pescar en aguas de Malvinas con permiso argentino. En cambio, en época de menem y de acuerdo al planteo del realismo periférico, Argentina debe eliminar confrontaciones tradicionales con las grandes potencias. Es por eso que se apunta a seducir a la población de Malvinas, se habla de un parágua para la soberanía. El ministro de Relaciones Internacionales, Vitela, dijo que se haría el deseo y el interés de los isleños. Esa política de seducción no había ningún resultado. Sin duda que la, en época de liberalización, estas islas se convierten en un puente entre los grandes centros mundiales de poder, de influencia. La zona económica exclusiva que hoy impone el Reino Unido en Malvinas es más grande que la zona económica exclusiva de Gran Bretaña. Hay buenos puertos naturales, riqueza en peces en calamares, el yacimiento de petróleo y una proyección para solicitar territorios en la Antártida. Le rendimos homenaje a los soldados caídos en combate, a los que combatieron, a los que se mobilizaron dentro del continente en este conflicto. Quiero honrar a los hombres aquí presentes, que fueron combatientes por la soberanía nacional, como oficiales, suboficiales y como soldados, que cumplieron esa misión para todos los argentinos, son un orgullo y motivo de respeto y de honor, los que están aquí y los que nunca volverán a estar destacar que durante la guerra de Malvinas, nuestro pueblo descubrió la hermandad latinoamericana. Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, entre otros países, ofrecían desde su empobrecimiento su ayuda y solidaridad. Todos países, cualquiera que sea su jerarquía, la e importancia económica, tecnológica o militar deben respetar el derecho internacional y las resoluciones que emanan de las Naciones Unidas. Pero también vemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no acata lo que el mismo organismo establece, sobre erradicar todo tipo de colonialismo y de ocupación de territorios. La idea será negociar en paz, simplemente cumplir con el mandato de Naciones Unidas. Seguimos teniendo un fuerte peso regional en el ámbito del nazul, del Mercosur y del Grupo Rio. Se repudia actividad unilateral británica respecto al tema de y militar los argentinos reclamamos su devolución, no se trata de un ejercicio de patriotismo sino un eje de derechos y títulos que le pertenecen a la República Argentina por último quiero destacar el trabajo solidario que viene desarrollando el grupo de veteranos de guerra de la ciudad de la guerrilla Pensemos que a pesar de esa sensibilidad y de que tuvieron cuando regresaron de la hija, se fueron fortaleciendo para adentro a través de su camaradería y compañerismo. Y hoy realizan muchas actividades sociales, educativas, como charlas en las escuelas, el funcionamiento en la biblioteca. Material didáctico, trabajos en las plazas o la exitosa maratón, la exitosa maratón que en la fecha de desarrollaron. Creo que también he de destacar el acompañamiento del intendente en los distintos viajes tenido a los veteranos que han realizado las mismas en trámites y necesidades que han tenido, y a su vez, al consejo escolar donde trabajan 20 auxiliares en las escuelas. Que Malvinas no sea indiferente para los argentinos. Quiero destacar que aunque parezca algo absurdo, en los nuevos diseño curriculares en la materia de geografía, el tema Malvinas no existe que no se puede abordar la soberanía de la isla si no se presenta en la educación argentina. A todos los veteranos, a padres, hermanos, a las almas que han quedado y a los que han regresado, a las veces que aún reclaman por las que se fueron calladas, por esa profunda herida que tiene nuestra Argentina, Tu, nuestra memoria, por el recuerdo de esa historia. Para ellos, la verdad, justicia y dignidad. ¡Viva la patria! ¡Viva Malvinas!